En una primera instancia vamos a trabajar con, con los jóvenes y adolescentes eh, solicitándole como requisito el tema de la terminalidad educativa de acuerdo al nivel donde ellos hayan abandonado con distintos trayectos formativos que estos surgirán de un relevamiento que también tenemos que hacer con el, se con el sector comercial y empresarial de, de Barría para ver cuál es la mano de obra que hay que calificar para que puedan tener a futuro una posible inserción laboral y en una instancia eh, bastante más avanzada, a un mediano plazo, un año más o menos se prevé una participación eh, con el tema de las empresas, en donde por ahí vamos a tener que trabajar fuertemente con el sector empresarial como para que eh, puedan tener los jóvenes un espacio de eh, pasantías ¿sí? o para que te, puedan tener sus primeras experiencias de trabajo formal. Básicamente, ya les digo, el, la franja eh, etaria de 12 a 21 años es compatible con el programa eh, de empleo jóvenes, jóvenes. Aquellos chicos que estén trabajando en el programa de empleo jóvenes van a poder hacer esto simultáneamente. Lo único. ...que la beca eh, cubrirá el porcentaje restante. Eh, con respecto al tema de, de la beca, es algo que todavía se está por, por determinar... ...es algo que se va a trabajar con un censo en los dos territorios que se mencionó. Este censo lo va a llevar a cabo equipo técnico eh, en forma conjunta... ...con gente del Ministerio de Desarrollo Social de, de la Provincia de Buenos Aires... ...que van a estar viniendo en pocos días a Olavarría a hacer una capacitación... ...y de ahí van a surgir 80 postulantes para las 100 becas que cuenta la barriga. Las 20 restantes es un recurso extraordinario que va a contar el manejo, el servicio local.